los en miles por las live tocar por todas partes de hacérnoslo todos ponemos energías para volver y no, solamente pues, pues, tampoco trabajarlo no días de radio protagonistas Estáis escuchando una vez más aquí Secundario. Se trata de esta canción que sirvió de adelanto y que sirvió de presentación para todo un álbum llamado Con mi tiempo y el progreso. Hablamos del nuevo disco, Iván II, de Linda Mirada, el proyecto de Ana Naranjo, quien está al otro lado del hilo telefónico. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. pues disfrutando mmm, bailando un tanto con este secundario una canción que fue el primer single eh porque supongo que amar es lo primero, todo lo demás es secundario, así que esta fue la elegida. Es perdonar. Este per no, es perdonar, es que todo el mundo me todo el mundo se confunde y me dice que es amar. Pues probablemente suena amar, pero es perdonar. Pues te voy a contar que yo cuando vi el vídeo pensaba sí. que decías el mar. No me ve. No, no. El vídeo el vídeo playero. Ah, amiga, vale, vale. Así que perdonar es lo primero. Sí, exactamente. Mm, vale. Bueno, pues esta es la canción, la que ha servido de adelanto de presentación un ah. tema que digo yo con videoclip, con videoclip un tanto inquietante y sí. playero. clayeros, sí. Esta sí. es la canción. Uno de estos mmm, capítulos, vamos a decir de esta historia, tú dices de ciencia ficción, se dice en la en la nota de este de este nuevo disco de Linda Mirada, pero quizá un pues un disco que podría estar dividido en 10, sí, episodios, capítulos de también pues un posible diario, no sé si personal al 100%, pero esto podrían ser 10 pasajes, ¿no? De de la vida de alguien. Hombre, sí, la verdad es que cuando estaba construyendo el disco sí que sí que lo pensé. Sí, que pensé que que podía que podía hacer una una historia de, de, de ligada, o sea, que los temas tuvieran una historia ligada, pero bueno, no fue intencionada. Mhm. Uh -huh. Esta canción eh, empezamos hablando por ella por secundario que ya hablando un poquito de del sonido, eh es un tanto un poquito al disco, me recuerda también al technopop de los 80, a ese que también en parte pues eh, pues hubo artistas que retomaron en los 90. Y habría en este álbum, ¿no? Sonidos que queriendo un poquito por aquí. Bueno, puede ser, la verdad es que sí que es verdad que yo escucho mucho Italo y escucho mucho pobres sintetizadores y sobre todo de esa época de finales de los 70 y principios de los 80, así que puede ser que que eso sea lo que principalmente me inspire. Pero vamos, que no es intencional, yo no no me siento pensando, ah, voy a hacer una canción de baile en ningún momento, la verdad. Mhm. Uh -huh. Pues un disco que aparte de estas sonoridades que decíamos un tanto italo disco, un tanto technopop, eh cuéntanos, ¿a qué más suena o cómo cómo es? Pues eh, no lo sé porque si te sincera, escucho mucho mucha música y muchos tipos diferentes, eh pero a la hora de sentarme a componer, supongo que también es por mis limitaciones y porque yo construyo las canciones sola, entonces piro mucho de sintetizadores y de bases y al final es lo que me, es lo que pensaba, pero sí sí que es verdad que que por eso escucho mucho grupos de pues eso de esa época de tipo new music porque porque me obsesiono mucho con el sonido de las cajas o con el sonido de un determinado sintetizador Mhm. Uh -huh. Así que Linda Mirada eh, construye las canciones con los synths, aunque luego hay un montón de instrumentos que han sido eh, pues incorporados gracias a las eh, colaboraciones que las hay en este álbum y, y bastantes, no está sola sí, como no, tal. No está sola. No, no, principalmente eh o sea, la principal colaboración ha sido la de mi hermana, porque yo eh, una vez pues he construido una canción eh llamando a ella y me ayuda a hacer las bases y a Y bueno, pues si me tiene que sugerir algo que hay que cambiar, pues me ayuda a cambiarlo y demás. Y luego cuando fui al estudio, pues hubo gente que vino a grabar guitarras, como en el caso de David de de Part-time o o el mismo Bardaven porque está allí conmigo todo el rato y es el que mete los bajos y de vez en cuando mete una guitarra, pero también invita a gente como Sanflag, que metió unas guitarras y también unos teclados, o otro tío que vino a meter unas cajas o o un saxo, bueno, pues hay múltiples Instrumentas a la verdad. Uh -huh. Las canciones de de Linda Mirada nacen, digamos, del tweet yourself total, eh, supongo sí. que tú en la soledad más absoluta uh -huh. y luego pues un montón de gente es la que colabora para darles sí. la forma la forma definitiva. Sí. Eh, por eso decía yo un poco lo de las historias que podrían formar parte de pues de pues de un posible diario, más allá de ser 10 capítulos de una historia de ciencia ficción. Yo creo que aquí tienen las historias tienen mucho de de realidad y mucho de no, de de de, de lo que es la vida de, de de Ana Naranjo. Se habla de amor, como no, eh se habla incluso de erotismo, el, bueno, el sexo es parte de, del amor, pero le encantas por ejemplo a la vida o mejor dicho a la muerte en este trabajo. Hombre, he ido todo, no voy a decirte, no voy a decirte yo que que los temas han autobiográficos, yo sé que algunas cosas los son, pongo mucho de mi parte, pero también hay Hay mucha historia que que bueno, que me invento, aunque no parte de cero, es algo que leo o que alguien me cuenta o que yo qué sé, que leo en un libro, que leo en una noticia, o sea, hay un poco de todo. En este disco también hablas de las locuras de los fans, que es un tema bastante interesante de del sí. que hablar. Eh, ¿consideras que Linda Mirada ya los tiene a día de hoy o eres tú la que se considera una fan o simplemente es una observación desde fuera? No, es razon frasera porque yo ni no sé nada, me toman ahí menos ya a estas alturas. Pero y tampoco creo que tenga ningún fan loco por ahí, pero bueno, sí que he visto situaciones, bueno, y para lo mejor la música, sí que he visto situaciones de gente que hace cosas un poco raras por por por conocer o por llamar la atención de de pues o de un grupo, o de un cantante o, o yo qué sé. Tenía preparada la pregunta de haberme dicho que eres tú una gran fan de eh pues cuál habría sido tu mayor locura como como fan. Pero no sé si prefieres responderme a eso o si prefieres responderme o se puede decir cuál ha sido la mayor locura que le has visto tú hacer a un fan. Si ¿Sí se puede decir. Pues otra no lo sé eh yo hablo de que un poco de de cosas cotidianas, o sea, gente que te escribe, que te cuenta su vida, que que te manda cosas, hablo de ese tipo de cosas. Pero yo me acuerdo que mi hermana cuando era pequeña eh quería ganar un concurso para leer a, a Blur y conocerlos y escribió a mano como 20 cartas y la, la les puso dibujos con rotuladores, las cartas eran chulísimas de la pobre, pues no no le tocó. Este nuevo trabajo de Linda Mirada, este disco llamado "Con mi tiempo y el progreso", acaba de ver la luz, lo edita el sello Love Monk, eh un sello que lleva como lema eso de discos buenos. Supongo que esto pues bueno, es una garantía de calidad y a la vez añade un poco de un poco de presión. Eh ¿qué tal ha sido la cogida? ¿Está todavía calentito el disco, pero qué tal qué tal está yendo? Eh, la acogida ha sido bastante buena, o sea, en eh, mi impresión, vaya, las las críticas que leo por ahí son bastante buenas, pero el disco no lo ha sacado los Mogs, el, el disco lo he sacado yo. Uh -huh. Lo que pasa es que los M eh me ha ayudado a sacarlo fuera, lo está distribuyendo para España. Ajá, así que hablamos de una autoedición y luego sí. los Mogs se encarga de la de la distribución. De la distribu de la distribución fuera de Internacional. España. Internacional, uh -huh. ¿vale? ¿Vale? ¿Y cuál es la pegada de Linda Mirada más allá de las fronteras? ¿O qué intenciones tenemos con respecto a ello? Bueno, pues supo que que las intenciones pocas, o sea, la cosa está muy difícil y me imagino que me imagino que que lo que se pueda, <risa> no lo sé, no lo sé muy bien porque el disco acaba fuera, creo que acaba de salir hace nada, o sea, se ha puesto fuera hace una semana. Pues o sí, sea, o sea, que ya veremos cuáles otros. Bueno, por ahora ha salido, ha salido en Japón, eso sí. Uh -huh. Se ha licenciado en Japón y y en Japón parece que está teniendo bastante buena acogida. Oye, yo he visto alguna imagen y esto ya que me la habías ya comentado lo de la difusión internacional de tu música, he visto justamente alguna imagen del disco de Linda Mirada de este nuevo trabajo en estanterías en tiendas niponas. Eh, sí, sí, porque yo por la Facebook me mandó me mandó un eh alguien de los fans me mandó una foto de del de disco en un par de tiendas y era una exposición que abrumadora, vaya, yo me quedé alucinada, porque no se esperaba. Con troqueles y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, supongo que aunque no se venda eh, en en Demacia, que no sabemos cómo pues andarán las ventas, por ejemplo, en el país del Sol Naciente, el sí. simple hecho de que tu música llegue hasta Japón y que la veas ahí expuesta y que con ese despliegue, supongo que esto ya, oye, satisfacción tiene que producir. Hombre, sí, de, de hecho las copias llevaron el otro día a la oficina de los Mong y estuve a escribirles para que me manden un par de ellas porque me hace mucha ilusión. Hombre, es normal, es una cosa que no se no pasa todos los días. Te imaginas que de repente tienes unos cuantos fans locos eh, en Japón. No estaría mal, no estaría mal. Pues sería muy <risa> sería muy gracioso. Bueno, pues es un disco que tenéis ya disponible en Japón y aquí, tanto en CD como en vinilo y también en formato digital. Sí. Lo podéis sí. eh, incluso escuchar en streaming antes de comprarlo, porque por ejemplo está en el Bandcamp de de Linda sí, Mirada. Está en mi Bandcamp y está también en Spotify y, y en en Deezer. <risa> Deezer creo que se llama, Deezer. En Deezer, algo así debe debe de ser, sí, señora. Es como una es como otra la de francés, es como una plataforma como como Spotify. Ajá, uh -huh. así que lo podéis ahí escuchar a través de la red de redes y luego por supuesto comprarlo. Lo he dicho, sí. tanto en digital como en formato físico. Uh -huh. Yo tengo delante el el digipack, donde por cierto estoy viendo que están las letras y efectivamente sí. <risa> es perdonar, no, no lo había leído, pensaba que entendía <risa> yo el castellano perfectamente, pero a veces pues también me falla. Y bueno, pues un disco que también está en vinilo, supongo que una edición bueno, pues especialmente bonita, ¿no? Será más bonita que que la del CD aún. No tiene la el vinilo no tiene las letras dentro, eso es verdad, pero sí que es bastante chula. Yo lo recibí hace poco y me, me parece muy bonita. Creo que la la foto queda muy bien en grande. La foto de portada es la misma, eso sí. La foto de portada es la misma. La misma del del CD, pero más más grandota. Con, más grande, claro. Con ese gran linda mirada que que podéis ver ahí en el en el frontal. Y una vez sí. que el álbum ya se puede obtener, ¿qué planes tenemos, Ana? Pues Bueno, pues a corto plazo voy a tocar en el Día de la Música en lo de los niños que hacen el domingo, el lo de, creo que se llama Mini Música. Eh, hay alguna cosa en verano y bueno, después de verano no sé sí qué me gustaría presentarles con en, en parte de Madrid, no usaría hacer en Barcelona y algunas ciudades más. Uh -huh. Así que habrá que seguirte la pista a través de la red de redes para sí. ver por dónde te vas a mover. Sí. Uh -huh. Y ¿qué formato vamos a llevar en directo? ¿Esto lo tenemos ya pensado? Pues la verdad es que bueno, lo tenía medio pensado, pero estoy mirando a hacer más cosas porque en un principio lanzamos las bases y llego un bajista, un guitarra, eh yo yo voy a los teclados y mi hermana va a los teclados también. pero estoy pensando modificar eso. Todavía no sé muy bien qué voy a hacer. Ajá, así que todavía tenemos por que, que tenemos que pensar. Me levanto con una idea diferente. <risa> así soy. Bueno, pues habrá que seguirle la pista a Linda Mirada a través de la red, como decimos, que además sí. eh y como has dejado tú que eres bastante activa en esto de de internet, porque bueno, tienes Facebook, tienes Twitter, sí. ¿no? Tienes eh Tumblr incluso, eh, sí. estás en frente de plataformas, y en frente de webs, así que bueno, es fácil, es fácil seguirle la pista a Linda Mirada. Por cierto, recordemos un nombre que proviene de aquel personaje de Barrio Sésamo. Uh -huh. Que a veces dicen, "Es que esta chica tiene unos ojos azules muy bonitos", sí, pero no no van por ahí los tiros. No, no. <ríe> bueno, pues a la espera de saber más de de esta mujer de anaranjo Ana de linda mirada, ya tenemos el disco, vamos a quedarnos con música de del mismo, con más temas. Suena secundario el primer sí. single. ¿Qué otra canción me puedes recomendar? Pues Es, es, es difícil eh, A mí me gusta Me gusta mucho cómo ha quedado La Costa La Costa Es la primera Nos quedamos con La Costa Corte 1 de este trabajo con 10 Con mi tiempo y el progreso Nuevo de Linda Mirada Pues nada Ana Esperamos verte en directo dentro de poquito Y hasta entonces Seguiremos disfrutando de las canciones del álbum Y oye que te vaya muy bien con el proyecto Un abrazo Un abrazo Un beso Te haga la costa La distancia me importa லஷ் பரிய வீரா